valorización de la plaza que era algo que teníamos que decidir se puso el monto de 4 millones de pesos para los equipos del de A y cuatrocientos mil pesos para los de TNA, dirigentes de del TNA ratificaron eh, su posición de las seis fichas mayores, un sub 21 un sub 23 en la plantilla, la, las fusiones tienen sus características eh, y las ventas de plaza tienen sus características, entonces hay que presentar documentación. Y no digo que sea el caso acá, pero hay clubes que para una fusión necesitan asamblea de socios, necesitan requisitos. Nuestra posición con respecto a las fichas, que fundamentalmente apuntamos al desarrollo de jugadores y queremos aportar y colaborar en ese sentido.